...en el 106.1, y es un placer saludar en el día de hoy, en este martes, a Jorge Tayana, quien ya nos está escuchando y recibiendo en línea telefónica. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. Buen día, Sebastián. Un saludo a todos los oyentes allá en La Pampa. Un, un placer conversar con usted en, en, el, día, en el día de hoy eh, y preguntarle primero que nada cómo, cómo ve este momento de, del país ¿no? y tantos cambios eh, y movimientos eh, puntualmente que ha, que ha hecho el gobierno un, nacional. Es un momento sin duda difícil, difícil porque estamos comenzando una, una recesión económica que va a durar con la consecuente caída en la actividad, afectación en el empleo y en en la producción, y con un, un, un acuerdo con el Fondo Monetario que mañana parece ser que se firma definitivamente, en, que lo aceptan allá en Washington, en el, en el Consejo del Fondo, y que la experiencia indica no, no es bueno para las posibilidades de desarrollo argentina. En general, el fondo tiene una serie de condicionamientos en sus créditos que más que una ayuda y una de salvación, es una garantía de que las posibilidades de crecimiento de la economía real, de la producción y del de trabajo están muy, muy limitadas. Así que es un momento difícil, por eso vemos los cambios del gobierno, el mismo gobierno, el mismo presidente que nos decía que iba todo bien, ahora reconoce que, no, que se equivocó, que las metas no eran, que la inflación uh -huh. no se pudo, y estamos ante un año donde vamos a tener una alta inflación, un prácticamente cero crecimiento, una caída del empleo industrial y ahora una pérdida a nivel de vida porque todo este salto del dólar, este, por un lado va a beneficiar a los exportadores, pero al hombre medio común le va a traer una pérdida del poder adquisitivo de su salario, eso sin, sin ninguna duda. Así que es un momento difícil con mucha tensión y con un incremento de la, de la conflictividad y de la protesta social porque finalmente el gobierno ha hecho ha hecho una, una estrategia de paritaria del 15% y todos sabemos que la inflación va a estar cerca del 30%. Entonces eso plantea un escenario para los próximos meses bien, bien difícil. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que esperar en el día de hoy, en este martes donde se renuevan las LEVAC? Bueno, me parece que el, el gobierno ha tomado, el, el nuevo presidente del Banco Central en comisión, Caputo, han tomado una serie de medidas junto con el ministro Dujovne, que probablemente contengan por ahora el dólar. Si ellos ya compraron algunas de VAC, están ofreciendo ayer hicieron una, una, una, una licitación de bonos de mil millones de dólares, parte de eso los van a usar para, para que tomen los que están en el Debac y se salgan, de esa manera van a tratar de bajar la presión sobre las tasas de interés de la Debac. así que yo creo que hoy no hay que esperar grandes grandes grandes turbulencias. Por unos días... Y, jueves o viernes van a llegar los, los primeros 15.000 millones, o los 15.000 millones de dólares que es la parte que adelanta el, el fondo del crédito, o sea que razonablemente en estos días el, el, el Banco Central y el gobierno están teniendo una estrategia para contener el precio del dólar, es decir, lo que quiere el gobierno es que esté como está, y de eso lo dijo el nuevo Ministro cita, ¿no? que esté en 28 29 porque eso favorece exportadores y hace barata a la Argentina, lo que se supone que puede atraer inversiones, esas que nunca han llegado salvo para la especulación, y este, al mismo tiempo va a mantener un dólar relativamente alto, pero no quiere que siga saltando y no quiere tener más presión sobre la tasa de interés en la Lebaca. Da la impresión que en este martes no va a tener resultados negativos, porque ha hecho un, un fondo nuevo, porque han licitado dólares, porque... Están, han pedido a los, a los exportadores que liquiden divisas, así que con esas medidas me parece que est estos días lo va a mantener relativamente bajo control, lo que no significa que se haya superado el momento difícil, porque hay una desconfianza grande, y fíjese que ayer contuvieron el dólar, pero cayó el índice de la bolsa, el Merval, en un 8%, y cayó acá y cayó en Estados Unidos, los dos sectores que habían crecido, que sí. son... Sí. la banca y las empresas energéticas. Eh, ¿esto, ¿Esto qué significa y cómo, cómo repercute en el ciudadano común, como hablábamos hoy? En el ciudadano común repercute con dos situaciones. Una, un salario que va muy detrás del aumento de precios. ¿no? Es el famoso, los precios van por el ascensor y el salario por la escalera. Eso está muy acentuado y eso va a hacer que se pierda poder este, adquisitivo. Pero tenemos un fenómeno que es el famoso de stagflación, que es que hay inflación y hay inflación alta, este mes seguramente va a ser más del 3%, ¿no? salvo que lo miran de una manera un poco extraña, pero digamos la inflación de este mes este, uh -huh. de junio va a ser por lo menos 3%, y este, o sea, hay una pérdida real de poder adquisitivo. Pero además de eso hay recesión, es decir, no, no, no hay un aumento de precios en un marco de mucha actividad como ha habido otras veces, no, esto va a ser en un marco de caída del consumo. El caída del consumo de los alimentos del mes pasado es del 2%. Eso es una barbaridad. Acá cayó el consumo de leche. ¿Usted se acuerda que en general la leche es un consumo muy inelástico? Es algo que se compra en la, en la, en la casa para darle a los chicos. O sea, si, si usted baja un porcentaje, 3-4% como ha bajado el consumo de leche fluida, lo que está mostrando es una restricción alimentaria fuerte en la población, y eso va a pasar. Los sectores más, más humildes, los que viven de su trabajo y los que viven de un salario, tienen una, eh, y enfrentan unos meses de mucha restricción, porque va a caer la actividad, va a haber menos trabajo en la calle, menos plata en movimiento, los comercios van a bajar, este, la producción va a bajar, han aumentado enormemente los servicios, y quieren seguir aumentando los combustibles, la, las naftas, así que es un panorama muy difícil para el hombre y la mujer este, que vive de su trabajo. Hay que, hay que estar muy atento, obviamente hay que tratar de no, no endeudarse porque las tasas de interés se comen todo, hay que tratar de salir de las deudas en tarjetas porque esto de pagar el mínimo lleva a pagar también tasas de interés en las tarjetas fenomenales que se hacen una... Una, una pelota y hay que restringir gastos, pero eso es la estrategia individual, lo que hay que hacer es protestar y quejarse de una política económica, ¿por qué? Porque lo que hay es una situación difícil, pero es una situación difícil que básicamente el gobierno ha creado este, teniendo una política enormemente favorable a la especulación financiera y al endeudamiento externo, entonces... Esto tiene responsables y esto tiene tenuantes. No puede ser que los que paguen toda esa crisis sea de nuevo y mayoritariamente el hombre de a pie y la mujer que los que viven de su, de su trabajo. Así que hay, que hay que protestar y hay que defender los derechos y hay que defender el nivel de vida frente a las tarifas y frente también a este acuerdo con el fondo. Que es, es, una, es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno. No solo por el endeudamiento que toman, básicamente... Por, por la parte que se ve menos, digamos, que es los condicionamientos que impone el fondo. ¿Qué quiere decir los condicionamientos? Bueno, que van a, a probablemente liquidar todo el sistema previsional jubilatorio, después van a, van a liquidar el fondo de sustentabilidad, de garantía de inversión de, lo, de los jubilados, van a afectar, la, la, la, la, ya están afectando las políticas de, de empleo y de y de producción, y obviamente están haciendo un, un, una limpieza digamos, en todas partes que pueden, de los organismos públicos de echar gente y este, están haciendo caer muchísimo el salario, si usted tiene un sueldo este año gana mucho menos y hay algunos lugares el ejemplo más típico es la provincia de, de Chubut, que están en una situación muy dramática, no cobra nadie del empleado del Estado de hace meses La Pampa tiene una situación afortunadamente distinta porque es una provincia que ha estado muy bien administrada y que por lo tanto tiene cuentas en orden y puede defenderse. Pero en la medida que la actividad económica caiga en todo el país, este, se, va a sentir, se va a sentir un frío importante, va a ser un invierno difícil. Eh, ¿Se puede poner un freno, un tope de, desde el Congreso? Yo creo que sí, yo creo que el Congreso no debiera permanecer pasivo, porque más allá del debate técnicos, dicen ¿no? Que los acuerdos permiten hacer acuerdos con, con los fondos multilaterales financieros y que eso no requiere. Lo cierto es que acá hay una decisión política que va a requerir una serie de cuestiones muy, muy importantes y que eso tiene que tener un debate parlamentario. Es decir, ¿cómo va a probar, cómo va a mantenerse ajeno el, el Congreso? Además no puede, porque por ejemplo ayer mismo el gobierno ha mandado el pliego del señor Caputo como presidente del Banco Central. Eso, y bueno, eso va a haber que aprobarlo o no aprobarlo. Yo no creo que se lo pueda aprobar porque han puesto el zorro a cuidar el gallinero. Es un hombre que ha representado los, los bancos extranjeros, los que han hecho negocios, los que cobran las comisiones de los créditos y todo eso, y ahora lo ponen en el Banco Central a dirigir la moneda. Y, y de segundo le ponen a un señor que hasta hace cuatro días estuvo haciendo negocios comprando títulos. Eso no es lo que corresponde. Es para desconfiar, Jorge. Y es para desconfiar, ¿no? Razonablemente, donde han mostrado que tienen una visión del conjunto y que van a laudar defendiendo los intereses frente a los bancos? Pareciera que no, pareciera que más que defender el interés nacional frente a los bancos, lo que hemos puesto es a, a los representantes, los banqueros, al frente del tesoro nuestro y al frente del Banco Central. O sea, lo hemos puesto en, en, en el, realmente el zorro en el en el gallinero eso no va a andar, como tampoco va a andar lo que pide el fondo de cambiar este, la carta orgánica del Banco Central para quitarle todas las atribuciones que tienen que ver con las posibilidades de desarrollo, porque eso es lo interesante. ¿sí? Lo que pide el fondo es que le quiten a la carta orgánica del Banco Central todo aquello que no sea estrictamente mantenerse en el control de la moneda, o sea, la cosa monetarista. Cuando el Banco Central tiene una misión, obviamente de velar por un interés general y por la marcha de una economía que tienda hacia el desarrollo y una inclusión social. Eso es lo que quieren sacar, o sea, eso no va a andar. Y no van a andar otras cosas. Entonces, sí es importante, creo yo, que el Congreso este, responda y tome este debate en, en su mano, que, que es muy distinto al hecho de cogobernar. Porque algunos dicen, no, el peronismo no cogobierna, así que tiene que dejar que el gobierno haga lo que quiera. no. Yo creo que es como lo de las tarifas, cuando el gobierno hizo un plan irrealizable de tarifa y que sigue vigente y que va a ser un gran escándalo, sí. este, el Congreso hizo una propuesta alternativa, hizo un plan B, bueno señores, si ustedes hacen eso, que les va a ir mal, nosotros tenemos esta propuesta que es razonable y que está consensuada en la oposición. El presidente la vetó, demostrando que no tiene interés en llegar a acuerdos políticos, pero bueno los necesita, porque el mismo que la vetó tuvo que echar al ministro de Energía que hizo todo este desastre de esta alfaso, así que yo creo que sí, que el Congreso tiene que trabajar, no es lo mismo tener propuestas que gobernar al contrario, lo que tiene que hacer la oposición es tener propuestas distintas y alternativas a las que eh, Jorge, a el gobierno si sale mal. ¿qué, ¿Qué opina de las declaraciones de Edualde acerca de que la baña es el, el hombre indicado para, para mejorar la situación? Bueno, Lavaña es un hombre de, de, de prestigio, este, me parece que Ivalde tiene un rol bastante marginal en el peronismo actualmente, o sea, hay que tomar la opinión como un hombre que ha tenido una importancia, pero que ha amistado, y ciertamente el mismo ha contado que ha apoyado y votado a Macri, así que su opinión me parece que está un poco devaluada en términos del peso interno, mm -hmm. no... no La eh, Lavagna es una figura muy importante, no creo que el, el, el, la, entre comillas, postulación que le hace Valde lo ayude mucho. Uh -huh. eh, usted hoy está en el Sur, el año que viene, eh, ¿tiene más o menos pensado de, de qué forma eh, participar? No, bueno, yo estoy participando, estoy participando, en, en, en, ahora soy un intervenido en el Partido Justicialista, uh -huh en el Consejo Nacional y estoy interveniendo, así que estamos peleando para que la Cámara revierta esa vergüenza que es la intervención al partido mayoritario de, de oposición en una decisión judicial que causa vergüenza, ¿no? que es lo que hizo la jueza Servini. Este, y, y, y como actividad política, además de dedicarme a la actividad académica, yo doy clase en la universidad, este, y, y, y del Parla Sur que obviamente no anda bien, porque no anda bien el Mercosur. El presidente acaba de faltar a la reunión cumbre, porque era Asunción. Fue incapaz de ir a Asunción. Pero no, va no, porque no tenga ganas. No, porque quiere mostrar que no le importa. Esto es lo, lo, lo dramático. Claro. Y durante un año nos han tenido con que iban a hacer el acuerdo con Europa y no sale el acuerdo con Europa. O sea, también nos han macaneado con, con eso. Así que lo que yo creo que hay que hacer ahora es trabajar por la unidad del peronismo, que me parece central, el peronismo tiene que buscar la forma de que en diciembre del año que viene haya un gobierno que respete la justicia social, que respete la soberanía, que esté preocupado por la, la, la producción argentina, por la pequeña y mediana especie, y que respete la legislación laboral, y eso es un esfuerzo grande que requiere unidad para poder derrotar a Macri o al candidato que sea de... Le cambiemos, no es una tarea sencilla, hay muchas heridas en el, en el peronismo que hay que ir cautelizando, pero me parece que justamente este año es el año en que hay que trabajar, este, escuchando mucho, escuchando mucho, la unidad no se construye diciéndose la unidad, se construye escuchando, intercambiando opiniones, este, mostrando que se pueden hacer coso, cosas, este, acciones juntas. Y construyendo también una propuesta, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando el peronismo vuelva a gobernar el 10 de diciembre del año que viene? En una Argentina que va a ser muy compleja, esta gente va a dejar a una Argentina en muy, muy mal estado, va a haber que tener una, una cabeza abierta para pensar una, un, un gobierno de transición que nos vuelva a poner en un camino de, de, de desarrollo, ¿no? ¿Cuándo se, se podría definir eh, quién va al frente del peronismo? ¿Si es un candidato una candidata? Yo creo que eso recién va a ser el año que viene, porque la verdad es que depende de muchas cosas, no solo depende de las voluntades individuales, que pueda haberlas y son muchas veces legítimas, sino que me parece también de lo que, lo que sea más efectivo y más claro y tenga mayor aceptación de la, de la sociedad. El peronismo perdió porque perdió por pocos, pero perdió el apoyo mayoritario de, de la población. Bueno, eso tiene que recuperarlo. Y para recuperarlo tiene que haber un proceso, y ese proceso incluye debate, incluye participación democrática, incluye seguramente este, acuerdos, pero también elecciones internas, y de esa manera construiremos una propuesta y una representación que nos, nos contempla a todos y que todos estemos... Esté convencido de apoyarla para hacer una cosa distinta a lo que está planteando Gamemo. Jorge, muchas gracias eh, por estar aquí. No, muchas más. gracias a ustedes. Un buen día para todos. En un abrazo, gracias. Jorge Tayana conversando con nosotros en Periodismo Turno Mañana. ¿eh?